Qué complejo el escenario latinoamericano para los procesos eh, populares que más reformas hicieron, como el de Venezuela y el de Bolivia, ¿no? Uh -huh. eh, pero más allá de lo que ha sido cada uno de esos procesos en particular, hay, hay un, una cuestión en común que tiene que ver con que los pueblos eh, les ha costado dar el sí a la posibilidad de la reelección indefinida para los presidentes. A Chávez le costó llegar a la reforma de la Constitución con la que finalmente pudo poner su reelección. Y a Evo Morales directamente este fin de semana le dijeron que no. Uh -huh. Estuvo allí nuestro amigo Julián Boxer. Nuestro y... corresponsal en Bolivia. Sí, no sé si nuestro corresponsal en Bolivia. ¿Vos le pagaste el pasaje? No, pero bueno, el tipo entonces, no, no, no ya hizo muchas cargo. cosas para la retaguardia bueno, de no, Bolivia. No, no, pero no te hagas cargo. Sí, es cierto. Amiga, que lo diga él, que lo diga él. Es verdad eh, que él, que Julián Boxer junto a Irene Provenzano hizo uno de los primeros programas de Radio La Retaguardia uh -huh. que era el blog de viaje cuando ellos estaban viviendo en, en Bolivia y nos... Este, Bueno, y hacíamos un, un programa juntos, es cierto, es cierto, traerlo a este, en este momento es, es apropiado. Bueno, los saludamos a Julián, que además es integrante de FM La Caterva. La radio que, como nosotros, integra la Red Nacional de Medios Alternativos y es militante del Movimiento Popular La Dignidad, Confluencia, bla, bla, bla, bla, a la que tendrán que ponerle un nombre porque no se pueden decir MTK, MPLD y, este, y todas las organizaciones que se van sumando, por suerte, a esa Confluencia. Julián, bienvenido, te presentamos con un montón de cosas, te abrimos un montón de ventanas. Muy buenas noches queridos amigos, eh, Fer, Euge, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Soy corresponsal, muy bien, corresponsal de la retaguardia, porque soy corresponsal de la Red Nacional de Medios Alternativos y soy corresponsal de todo aquel que quiera que sea su corresponsal. Así Está que muy bien. bienvenido. ¿Viste TVL? Eh, Viste TVL para vos. Acá no hay exclusividades, es cierto. Nosotros... Hay inclusividades. Exactamente, hacemos, eh, hacemos en general eh, transmisiones inclusivas. Así que podríamos también hablar de corresponsalías inclusivas. Bueno, es. estuviste sí. allá y además conocés de, de, de haber estado viviendo eh, en Bolivia y, bueno, y has viajado otras tantas veces, conoces bien el proceso boliviano. ¿Por qué le dijeron que no a Evo? Le dijeron que no a Evo porque se equivocan, lamentablemente. Eh, es mentira ese... El pueblo nunca se, se equivoca. Que el pueblo nunca se equivoca, lamentablemente, hay que decir que es mentira que los pueblos a veces se equivocan, se equivocan en muchos casos inducidos por campañas sucias de la derecha que opera a nivel continental, que tiene un manual que va aplicando en, según la coyuntura y según las particularidades de cada caso, pero que evidentemente si uno hace una hilación de algunos hechos que fueron los que de algún modo explican la derrota de Evo el pasado 21 de febrero, dan cuenta de un plan de acción eh, de la derecha continental, ¿no? envalentonada por lo que sucedió en Venezuela, por lo que sucedió en Argentina, por lo que está sucediendo en Brasil, y efectivamente por lo que sucedió en Bolivia. El domingo. Ahora, no hay ninguna eh, no hay ningún error propio, porque a mí siempre, la, es, es cierto lo que decís, esa frase hecha de que los pueblos nunca se equivocan, pero también a mí a veces me parece que cuando decimos, sí, los pueblos se equivocan en los casos en los que no nos gusta a nosotros, eh, también hay como una cosa de, de, de, de, de incapacidad propia para ver... La autocrítica. Exacto. No, los pueblos se equivocan y los gobiernos también se equivocan y más todavía que los pueblos. Eh, así que seguro que hay errores, eh, seguramente se pueden encontrar en, en quizás cierta falta de iniciativa en los últimos tiempos, una burocratización de algunos sectores del gobierno también, algunos casos de corrupción que ha habido. Eh, sí, claro, hay errores que también explican desde nuestro lado el porqué del voto del domingo. Uh -huh. eh, de cualquier manera, para dar una respuesta contundente, me parece que esos errores son mucho menos que los aciertos y las virtudes que pueda tener un gobierno... ...de fuerte carácter popular como es el de Evo... ...y que la derrota se explica no tanto por esos errores... ...sino por lo que decía al comienzo de la respuesta... ...pero sí, errores hay, hay errores de comunicación también... Eh, ...eso es algo interesante para pensar... ...incluso como comunicadores eh, en, en los gobiernos populares... ...todavía falta ese desarrollo, esa creatividad, esa osadía... ...que muchas veces sí la tienen lamentablemente los medios de la derecha... ...que logran cautivar y seducir al gran público... Y desde el gobierno de Evo, la verdad que la propuesta comunicacional, si bien ha, ha mejorado y se ha modificado en los últimos años, todavía va por detrás de lo que son los medios hegemónicos. Uh -huh. Ahora, eh, eh, eh, Julián, cuando, cuando uno piensa e intenta encontrar alguna explicación, ¿no, eh, no, ¿no puede ser posible, por ejemplo, que las masas populares bolivianas sigan apoyando el proceso de cambio, pero no quieran líderes perpetuos? pudiera ser, hay una parte que seguramente tiene que ver con eso, el pueblo boliviano es un pueblo profundamente democrático, voy a contar solo un ejemplo como para dar cuenta de esto que estoy diciendo, el recuento de votos, una vez producido el cierre, una vez que se produce el cierre de los comicios, es a puertas abiertas y cualquier persona puede entrar, sacar fotos, filmar, quedarse, ir de un aula a la otra, preguntar, eh, objetar y participar de ese momento que acá imagínense en Argentina lo que sucediera si se abren las aulas en el momento del recuento de votos. No, no. <risa> Me imagino a hordas de punteros del, de claro. puntero del PJ entrando. Entrando, pero... <risa> viste cómo? No, no. bueno En Bolivia no. En Bolivia, por ejemplo, hay una vocación democrática muy desarrollada que hace, entre otras cosas, que el recuento sea abierto y que seguramente una parte de la población que está de acuerdo con el MAS, que está de acuerdo con Evo, que puede llegar a votar nuevamente al MAS en 2019, cuando son las fechas de las primeras elecciones, prefirió que Evo no tenga la posibilidad de presentarse. Puede ser, seguramente eso influyó en un porcentaje muy menor, ¿no? Eh, pero sí, hay gente que, como argumento, eh, usaba la alternancia uh -huh. democrática como forma de justificar su voto al no. Eh, yo no sé, porque digo, a la par de eso, entonces hay que trabajar para construir un candidato, eh, hay que hacer toda una serie de cosas, no basta solamente con oponerse a la reelección de Evo Morales. Uh -huh. Yo si me preguntan a mí, eh, por supuesto prefiero la alternancia a la perpetuidad unipersonal en el poder, pero también es cierto que si uno revisa la historia de los procesos revolucionarios de América Latina, ha sido muy difícil construir alternativas, ha sido muy difícil construir sucesores. Eh, pasó en Cuba, pasó en Venezuela... Eh, de alguna manera, y sin que emparentar, ustedes me conocen, pero por ahí no toda la gente que está escuchando me conoce, sin emparentar el gobierno argentino al de Cuba y al de Venezuela, pasó un poco en Argentina también. La imposibilidad de presentarse de Cristina hizo que tuvieran que elegir a Scioli y finalmente perder las elecciones. Uh -huh. Digo, entonces la, el reemplazo, la continuidad, la sucesión de los grandes líderes, nunca es un tema sencillo. Y no depende solamente de la voluntad del líder de perpetuarse o no en el poder. En algunos casos seguramente tiene que ver con eso. Pero hay muchos factores que juegan. No es tan fácil construir un Evo Morales. No nacen no, Evo claro. Morales de un día para el otro, eh, ni se encuentran Evo Morales sueltos por ahí. Bueno, le costó a él mucho llegar a ser presidente, así que eh, por qué pensar que va a ser fácil construir otro candidato que pueda ejercer sobre los eh, obreros y campesinos bolivianos la misma atracción y, y el mismo entusiasmo que cosechó Evo. Eh, Justamente, hablando de esto, ¿se avisora algún sucesor? De, decime que no hay un Maduro dando vueltas. No, no, el sucesor de hoy por hoy que se avisora es el que no hay, es canciller, que se llama David Choquehuanca, es canciller desde la primera presidencia de Evo en 2006, hasta el día de la fecha. Es una figura muy respetada, es un líder indígena, eh, formado políticamente y que tiene unas buenas cualidades para sucederlo. Ahora no es Evo. Por eso, volviendo a lo que yo te decía antes, yo, eh, si me preguntás estoy de acuerdo con la alternancia y con el reemplazo y con la sucesión. Ahora, si no hay esa figura, y bueno, tendrá que seguir Evo un tiempo más y construir esa figura para un próximo periodo. El pueblo boliviano eligió que eso no suceda, Evo no tendrá la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones, a pesar de lo cual creo yo, salvo que sucedan. Bueno, puede pasar de todo en los próximos tres años, ¿no? Uh -huh. Pero hoy mi sensación es que el más. Gana las elecciones, aunque el candidato no sea Evo, siempre y cuando sea un candidato de origen indígena. Claro. Esto deja por fuera a Álvaro García Linera, vicepresidente de la, uh -huh. del Estado de la de Bolivia, uno de los cuadros teóricos y, y prácticos y políticos más importantes de la región en los últimos años pero que por su carácter no indígena en Bolivia eh, pierde una cantidad importante del apoyo que sí claro. puede tener Choquehuanca. Bueno, habrá que ver y queda para, para otro día y para otra charla y para la reflexión porque es quizás más profundo también, cuánto de que no haya sucesores tiene que ver con que en realidad se ponen las energías en conseguir las reelecciones indefinidas en lugar de formar cuadros propios para poder tener alternancia dentro del proceso ¿no? porque no estamos hablando de alternancia de que eh, de, republicanos y demócratas como en Estados Unidos, sino de una alternancia dentro de un proceso de cambio profundo. Pero eso queda para otra vez, porque... Si recién llegas, estamos charlando con Julián Boxer Y él, además de haber estado en Bolivia eh, Es militante de, del Movimiento Popular la Dignidad Y te contamos eh, hace ya unos 10 días Que hubo un, un militante, que hay un militante del MPLD Que fue baleado por un, este, un personaje Enviado por un puntero del PRO en una disputa de tierras aquí cerquita en La, en la Matanza. Eh, bueno, sabemos que, que IKI está, está mejor, que está en recuperación, eh, pero ustedes esta semana hicieron una movida bastante amplia, digamos, en pos de investigar el hecho desde la sociedad civil, digamos, desde las organizaciones sociales. IKI se está en la casa, eso como primera noticia uh -huh. sobre el tema, la verdad que nos pone muy contentos que mi compañero esté avanzando en su recuperación. Eh, efectivamente el lunes pasado hicimos la presentación de una comisión investigadora sobre violencia en el territorio es el nombre que le pusimos bastante explícito que va a tener como primer caso este de IKI ojalá que no tenga más, pero lamentablemente sabemos que va a tenerlos la idea es poner en pie una comisión independiente desde las organizaciones populares con el aval de militantes de trayectoria, por así decirlo que puedan investigar sobre estos hechos y presentar informes a la sociedad civil, a la prensa y también a los organismos correspondientes a hacer las investigaciones que muchas veces sabemos que no las hacen, ¿no? Uh -huh. Es el modelo del juicio popular, es el modelo de las comisiones independientes de investigación que pretende desde un lugar distinto al de la justicia eh, investigar sobre los hechos de violencia, en este caso de violencia en los territorios, que lamentablemente, repito, son muchos uh -huh. y parece que nos vamos a tener que Aunque nunca nos terminamos de acostumbrar, eh, en un momento uno va, sin querer, naturalizando también, ¿no? Algunas circunstancias, algunas situaciones, sobre todo que se sufren en los territorios más postergados de nuestro país. Julián, Iki va a participar, me imagino, de la comisión investigadora, ¿no? Porque es un experto en estas cosas. Iki está, por supuesto, invitado a participar. Digo, en, está en... bueno que relates esto, Juli, porque la verdad es que, que sorprende la historia de Iki, ¿no? Iki fue baleado el 20 de diciembre, después el 26 de junio. ¿Y, y ahora? ahora... Sí, sí, y sí, ahora por un por un puntero del pro, sí, eh, ya viste, no sé, que, que es extraño lo que sucede con el compañero. Tres tiros, El tipo tiene cónicas. como un imán? Sí, sí, sí. Es como, eh, el, como, el, como Matrix, viste que allá ahí esquivaba las balas, pero él evidentemente no tiene ese poder. Él no, él no las esquiva, pero algo sucede con su cuerpo, por lo cual sigue vivo, digamos y también y, sí, claro. y militando por suerte. Eh, no han logrado amedrentarlo, digamos, ¿no? También eso es para destacar la entereza la del compañero y sí, claro. la valentía, ¿no? Y también, uh -huh. evidentemente, es un compañero que le pone el cuerpo y que, y que no va para atrás, incluso en los momentos más difíciles de la militancia, como puede ser estar recibiendo balas de plomo, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Eso habla habla mucho de su, de su carácter como persona y como militante. Iki uh -huh. y está invitado a formar parte de esta comisión, por supuesto, además, eh, siendo su caso el primero de esta comisión, sin duda va a tener un rol preponderante, Lo cierto es que, bueno, hay que ver también cómo su recuperación física eh, lo deja participar, claro. ¿no? De la persona que lo valió, ¿se sabe algo más? Porque la última vez que charlaron contigo aquí en esta radio, en el programa Te Digo Más, vos le decías a Roberto que no se podían dar demasiados datos porque se estaba en plena investigación y para no obstruir, ¿no? La persona que lo valió, por lo que yo sé, no está eh, en, en, en el barrio, digamos. No, no está detenida pero abandonó el barrio. Uh -huh. en eh, Mucho más, yo no sé, estuve en Bolivia no, claro, el miércoles de la semana todo. pasada sí. y volví ayer, <risa> así que no, no tengo mucha más data que, que pueda decir sobre el, el tirador, el agresor. Bueno, te dejamos un abrazo, te proponemos una, una invitación también. Aquí la semana pasada nos estuvo eh, visitando Fabio Zurita, que realizó un documental sobre Fray Antonio Puyanet. Y bueno, sabiendo la, la relación, este, digamos, familiar que vos tenés con uno de los cuatro desaparecidos, cuatro personas que aún permanecen desaparecidas de aquel hecho del intento de copamiento de, de la tablada. Eh, Anda a verla, está en el Gomón, es un muy buen documental eh, y está bien abordado su participación en, o no en, la, en, el, en el copamiento de la tablada. La voy a ir a ver, mi compañera junto con otros eh, militantes ligados a, a la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia de los cuatro desaparecidos de la tablada. ...estuvieron el día del estreno... Bien. ...ella no se pudo quedar a verlo... ...tenemos, ustedes lo saben... ...dos hijos muy chiquitos... Uh -huh. Uh -huh. yo estaba en otro país... ...así que no pudo entrar a ver la proyección... ...pero sin ningún lugar a dudas... ...está ahí como entre mis prioridades... ...de lo que tengo que hacer... ...y de lo que quiero hacer esta semana... ...es ir a ver el documental sobre Puyané... ...después sí, me encantaría... ...cuando ustedes lo dispongan... ...acercarme ahí a Mataderos... ...al estudio de la retaguardia... ...para seguir charlando... ...es muy interesante la pregunta... ...por la alternancia y por la rotación porque muchas veces nos damos cuenta que eso sucede en los países donde hay gobiernos populares, pero no nos damos cuenta que también sucede en las organizaciones populares de nuestro país. Uh -huh. Y Cualquiera que haga un paneo muy rápido por las organizaciones de nuestro país se da cuenta que los líderes tienen algunos 50, 60, casi 70 años y que no cambian y que no se modifican y que rara vez aparecen figuras jóvenes y que cuando lo hacen parece que es como una anomalía o un sisma terrible de algo que está pasando... Uh -huh. Como excepcional sí. de lo que supone el reemplazo de un dirigente político. Digo, como para no poner la, la mirada solamente afuera, claro. en Evo, en Chávez, en Fidel afuera. Digo, sucede también en las organizaciones de izquierda de nuestro país, ¿no? No, no hace Eso falta es... tener una alta mira para darse cuenta que. No para encontrar falta. los ejemplos, ¿no? No hace falta, no hace falta. No hace falta fumarse un del caño tampoco. <risa> tampoco. Bueno, te mandamos un, un abrazo, Julián, y dale, eh, pasate por aquí cuando quieras. ¿eh? Un abrazo o sea, grande, se... compañeros. Muchas gracias por el llamado, la posibilidad estaría en la retaguardia, siempre es un placer. Julián Boxer es eh, militante del MPLD, es integrante de FM La Caterva, y bueno, la verdad es que estuvo bueno, como siempre, charlar con él.